De la selección de Japón. Vamos a hablar muy escuetamente de este tema con él.、Eh, le vamos a agradecer primero, gentilmente, el hecho de que has aceptado el llamado, porque、eh, tiene por delante una pelea importante, que es la pelea de, la, de retener el título de San Lorenzo Almagro. Club del que él se ha manifestado en infinidad de veces, inclusive ha sido parte de nuestra cortina de presentación, ¿no? Este, salir campeón con San Lorenzo, volver un poco a la infancia, con sus declaraciones,、eh, club de donde él es hincha y tiene una parada difícil que es retener el título de la Liga Pasada. Así que primero le agradecemos、eh, a Julio Lamas esta deferencia para con nosotros y, y bueno, después lo, lo, lo saludamos y lo felicitamos. ¿Cómo estás Julio? Buen día, ¿qué decís? Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, gracias a vos por, por, por estos minutos,、eh, realmente. Sabemos que es una.、Eh, sabemos cómo sos de cuidadoso y, y, y con, con este tipo de situaciones, pero、eh, es algo fuerte para, para el básquetbol argentino. Sos una persona、eh, importante dentro de lo que es este métier, este, este mundo del básquetbol. Y queríamos confirmarlo de, de, de, del propio protagonista:、eh, si te vas a hacer cargo o no de la selección de Japón. Sí, sí, es así, está confirmado.、Eh, ¿Y esto sería a partir de que termine la Liga Nacional? Sí, cuando eh, termine eh, la temporada con San Lorenzo. Está muy bien. ¿Tu cabeza hoy está en San Lorenzo de Almagro? Y hoy a la noche tienen... ¿Cómo? n e c Únicamente. Únicamente. Únicamente. Y, ¿Y hoy a la noche tienen un partido este, complicado con, con, con obras sanitarias? Sí, sí, es un partido exigente. Contra、eh, un rival que, tiene, que está para arriba, que ha este, mejorado su juego defensivo y su juego de conjunto, y con tres grandes anotadores, como、eh, son Horner, Hermann y San z o t e、eh, r a y con un entrenador、eh, capaz que prepara muy bien los partidos. Así que, bueno, partido difícil para nosotros hoy. Está muy bien. ¿Y cómo estás analizando este presente de San Lorenzo? Digo,、eh, quizás después de lo que fue la, la, la, Copa, la Liga a l de las Américas, tuvieron ahí, bueno, muchas lesiones, ¿no? Eso es, eso antes, no... un poquito antes,、sí, bastante antes. Sí, antes, bastante, es verdad.、Eh, Te este... combinaron primero una cantidad de lesiones. Claro. Y, y luego、eh, bajar nuestro nivel. Nosotros no, no estamos jugando como en diciembre, enero, febrero. Y, y es nuestro objetivo volver. a ese nivel así que este, no s o l o un partido sino de manera más estable así que ese n es nuestro momento para los últimos 10 partidos de temporada regular、eh, también queremos sumar todos los ganados posibles para pelear por el primer puesto de la zona sur y, y estamos buscando una escolta para contratar todo un poco todo eso es lo que nos Está pasando en este momento. ¿Cuántas vicisitudes que tiene un equipo de Liga Nacional en una temporada larga? no? Porque、eh, en un momento pasó la temporada pasada, pero a la inversa, quizás. no? Este, hubo un arranque espectacular, después hubo un bache pronunciado, después San Lorenzo metió una, una serie de partidos en postemporada t que fue tremenda, con un récord de playoff ganado、eh, y salió campeón de la Liga. Y, ...y Ahora arrancaron, tuvieron mucho tiempo en la primera colocación y así todo. Este, lesiones, ida de jugadores, este, digo, es, es tan largo transitar el camino de nuestra temporada, de nuestra Liga Nacional, que, que en algún momento estas cosas pasan, ¿no? Sí, o por ahí una temporada de cada 7 u 8 te toca que, que no, que haces de punta a punta, pero eso es en porcentaje menor, el resto hay que eh, tener eh, eh, capacidad, habilidades este, y, y, y, y también a veces. Capacidad de gestión económica para poder resolver problemas que se presentan、eh, durante la marcha. Nosotros tuvimos un, un pico de juego alto para ser campeones del Super 4、eh, y en el momento que teníamos、eh, pensado y deseábamos jugar a nuestro mejor nivel,、eh, que, fu que fue la Liga de las Américas,、eh, tuvimos. varias lesiones.、Eh, ya pasaron, ya quedaron atrás, ahora nuestro objetivo está puesto, como dijiste al comienzo, en, en el final de la liga y tratar de defender el título del año pasado, obtenido el año pasado.、Eh, y y no, estamos, no pudimos con la vuelta de los jugadores automáticamente recuperar el nivel de juego colectivo. Que estamos trabajando p o r eso. Igual todavía te queda la vuelta de Matías a n d e s el agregado del, del Escolta. Que, que bueno, este, una de las de cre, creo este, que una de las intenciones era por ahí Leandro García Morales o David Jackson, jugadores conocidos que conocen la competencia. Este, todavía están ellos jugando en sus respectivas competencias en Uruguay. Ganó el equipo de Morales, ganó el e q u i perdió o p el equipo de Jackson, pero todavía la serie está como, como alargándose. digo, Todas estas cosas también tienen que ver con, con el funcionamiento final del equipo, ¿no? Sí, sí, sí, pero、eh, ahora mismo, con, el, con lo que tenemos, con el material que tenemos, con nuestro equipo,、eh, el, el primer objetivo es tratar de volver a tener el mejor funcionamiento posible, que lo tuvimos en el partido contra a r g e n t i n a estuvimos bien contra Formosa, estuvimos mal contra Atenas, bueno, estamos buscando、eh, ese funcionamiento de manera estable. Claro. Después,、eh. cuando venga la escolta, se tendrá que integrar él. La verdad, que estuvimos tratando de f i c h a r un par de americanos que no se dieron.、Eh, y sí que nos gustaría conseguir algún jugador conocido para que haya más certeza,、claro. pero eso no ha sido posible. Así que,、claro. bueno, estamos tratando de definir algún jugador en estas horas. Hubo, hubo un salto importante de, de, en, en cuanto a la mejora defensiva. Sobre todo la agresividad, ¿no? la, la intensidad con la que defendieron de lo que fue Atenas de Córdoba a lo que fue en la semana argentino de Junín. Sí, hubo、sí, una actitud distinta de parte de todos nosotros. Y, y, y bueno, como equipo hemos demostrado ¿no? en, la, en la temporada que、eh, podemos jugar bien y que eh, eh, le podemos ganar a cualquiera. Pero ahora también hay que hacerlo, a la hora de la verdad, en el momento decisivo, en una, en una liga en la cual hay otros cinco equipos que están en la misma situación que nosotros, ¿no? Seguro. Que también le pueden ganar a cualquiera, ¿no? La temporada tan regular que han hecho San Martín de Corriente s y Estudiantes de Concordia, que no han participado de competencias internacionales, este, y Ferro, en esa misma línea. Eh, han eh, logrado estar en este momento del año de, de la mejor manera、eh, y quieren lo mismo que nosotros y hay otros equipos más que lo van a intentar en el mes que quedan ¿no? con equipos con grandes jugadores como los equipos en t o r o el perro en el sur mismo como obras y como dora Si bien depende de ustedes,、eh, empezó a amenazar ya Ferro, el número uno de la Conferencia Sur. ¿Cómo ves esa lucha también? Mirá, estamos en un partido,、eh, jugados 46 partidos, así que esto habla de la paridad total que hay entre Ferro y San Lorenzo esta temporada.、Eh, de hecho, jugamos cuatro veces y ellos ganaron tres. Así que, por lo demostrado en el año, somos pares totales.、Eh, la misma situación <coughs> ha estado weber、eh, y yo todavía no descartaría nada de obra ni de comodoro para los playos por los jugadores con los que cuentan así que eso es mi lectura de, de la zona sur ¿no? nosotros eh, eh, confiamos en nosotros pero respetamos a los demás Lo hablabas en el inicio de la nota con Fabián, no va a ser nada sencillo defender el título esta, en esta temporada, pero imagino que sería el anhelo total n o para despedirte de San Lorenzo a todo trapo. Sería lo que、eh, más me gustaría,、eh, pero en ningún caso centrándolo a partir de mí.、Eh, yo soy parte,、eh, me siento parte de este proyecto de San Lorenzo, de estos. Este, estos dos años de la vuelta primera, este emprendimiento con los dirigentes, de hecho cuando ya no esté,、eh, lo voy a estrenar mucho y la mejor manera de, de dignificarlo es este, estar al 100% en, en esta parte final con todos los jugadores que yo he querido que jueguen en el equipo y con, este, con los compañeros del cuerpo técnico que trabajamos desde el día uno.、Eh, Con、eh, los dirigentes que hemos emprendido este,、eh, esta sección de básquet en el club de fútbol,、eh, m á s l o s h i n c h a s del club, del cual yo también lo soy. Eso está totalmente es natural para mí.、Eh, cuando yo digo que no, que, bueno, que no quiero hablar de lo nuevo, tiene que ver con dos cosas: primero, un compromiso adquirido con la、eh, JBA, y segundo, Eh, por respeto a San Lorenzo, es la situación más、eh, cómoda y segura para todos. Y, y bueno, eso es una cuestión de profesionalismo y de respeto. Julio, te agradecemos muchísimo, enormemente, estos, estos minutos porque、eh, sabemos cómo, cómo, cómo manejas estas cosas y ¿sí? para nosotros tiene un valor. Este, incalculable el hecho de que Bueno, de, haya confirmado eso. Obviamente, respetamos todas las decisiones y todos los pensamientos de cada uno. Y, y la verdad, valoramos mucho el hecho de que hayas estado con nosotros. Un abrazo enorme. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo.、Fabio. Y buen juego esta noche. ¿eh? Bueno, cortó, ¿no? Llegó a decir. Este,、eh, lo vamos a ver igual a ver después. Juego. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, confirmado por Julio Lama. Entonces, la, la versión este, se, va, se va a fin de, de temporada, se va a dirigir la selección de Japón. Ahora c i e r r a un poco más todo,、eh, ¿no?